Polissona FM Polissona FM en la juega. Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco vivido y es evidente obviamente con el respeto correspondiente y la admiración al que bien pienso... Actualmente Colombia es escenario de manifestaciones de carácter contestatario frente a las gestiones no solo del actual presidente Iván Duque Márquez sino de los gobiernos que, en su historia interna, han profundizado la violencia y la desigualdad. Miles de personas se reúnen en las calles y, bajo acciones simbólicas, sociales y culturales, reclaman el respeto a la vida, la protección de los derechos y condiciones favorables para toda la población del país. En este podcast quiero ofrecer un panorama que permita comprender el porqué de las fuertes movilizaciones en las calles a nivel interno y su alcance en la historia del país. Cambio de prioridades, por ejemplo, no más armas y más universidades, Colombia. Es una taza de café, es una anciana muy creyente pidiéndole a Dios con fe, una dulcera independiente. qué el estallido social en Colombia durante los últimos dos años? Porque desde la posesión del presidente en el año 2018 no han cesado el abuso de la fuerza pública, los enfrentamientos entre disidencias de los grupos armados, los asesinatos y desapariciones de jóvenes, los ataques terroristas por parte del Ejército de Colombia, la muerte a líderes y lideresas sociales y la continua erradicación de cultivos ilícitos a través del uso del glifosato. Además, con su propuesta de reestructuración al proceso de paz, Se disolvió el diálogo y negociación con la guerrilla del ELN y los Pactos de Reincorporación Integral a la Vida Civil de Desmovilizados y Desmovilizadas de la Guerrilla. Porque para el año 2019, con la modificación de la Reforma Educativa y Pensional, se obstaculizaron las oportunidades de ingreso al mundo laboral para los jóvenes y, Y para la población trabajadora adulta, sus aportes jubilatorios quedaron reducidos a menos de un salario mínimo, además de correr el riesgo de no poder hacer uso del mismo. Porque para el año 2020, con las medidas de restricción sanitaria a nivel internacional, la respuesta y acción del gobierno frente a las condiciones de precariedad y hacinamiento en hogares de zonas urbanas y rurales Fue tardía o casi nula, lo cual no minimizó los contagios. Y porque para el año 2021, dentro del marco de crisis económica del país, con la tercera propuesta de reforma tributaria del mandatario, se profundizan los malestares económicos en una mayoritaria parte de la población colombiana vinculada a la actividad informal. Y desde el gobierno no existen respuestas positivas que apoyen significativamente las actividades económicas independientes. En la, en la juega. En la juega. En la juega. Polizona FM La pandemia, escenario del nuevo despertar. Mientras aumentan los casos de contagios por el COVID-19, numerosas movilizaciones se aglutinan en las calles protestando en contra del aumento de los feminicidios, las muertes por homofobia y racismo, la criminalización de la protesta, los asesinatos masivos a líderes y lideresas sociales y la absoluta oposición a las reformas formuladas por el gobierno, que a fin de cuentas son el detonante de las movilizaciones que hoy se organizan en cada rincón del país. Lo llamo un nuevo despertar político porque se gestan acciones alternativas de movilización simbólicas a través de velatones, donatones, pancartas, performance, cacerolazos, ollas comunitarias y la toma de las calles compuestas teatrales y musicales, donde la música, el dibujo, la pintura y la palabra son expresiones multiformes que permiten denunciar la violencia y ponen sobre la mesa otros modos posibles de vivir en igualdad. Es un despertar social donde la gente se hace consciente y reconoce que está cansada de gobiernos que han dejado en el olvido a familias desplazadas campesinas, que han omitido atención integral a comunidades originarias, que han hecho caso omiso a las demandas de salud, vivienda y educación de los mismos habitantes aún bajo la premisa de su goce y disfrute como derechos fundamentales. Décadas de acciones y omisiones de gobiernos que reflejan la ausencia de herramientas para hacer frente a todas las injusticias ocurridas en nuestro territorio. En la juega. En la juega. En la juega. ¿Cuál es el alcance de las movilizaciones? ¿Cuál es el alcance de las movilizaciones? En la historia de Colombia, las movilizaciones jamás han tenido un alcance significativo, pues han sido censuradas y catalogadas a nivel interno como un peligro para la sociedad misma. Rodrigo Toro, alcalde de Santa Teresa de Cabal, intervino el pasado 18 de mayo en la Comisión de Paz del Congreso de la República, expresando la necesidad de comprender al país en su dinámica histórica despojo de la investidura de alcalde en este momento leer el contexto que está viendo Colombia en estos momentos y esto nos nos obliga nos obliga a todos los colombianos a entender el estallido social que estamos viviendo y el, el, el, el producto de ese estallido social el origen de ese estallido social es la desigualdad social esto no solo fue por la reforma tributaria nació como la reforma tributaria porque lastimosamente hay que decirlo Colombia es el único país del mundo que en una crisis social, política y económica pues tramita en el Congreso de la República una reforma tributaria que claramente pues termina siendo la gota que rebosa la tasa. Y eso lleva a las masas, a los colombianos, yo por lo menos nunca había visto, senador senadores, comisión, nunca había visto una movilización tan grande en Santa Rosa de Caballo. Siendo un municipio de tradición ultraconservadora, ¿no? siendo un municipio en donde este tipo de actividades, si bien es cierto, se han realizado desde los sindicatos y, y han habido movilizaciones, y yo he estado en las movilizaciones, pero la cantidad de gente, la cantidad de familias que no solo salieron a la calle, sino que salieron con una cacerola a las ventanas a expresar su voz y respaldo. Básicamente a decir, no estamos de acuerdo con, con lo que está ocurriendo en el país, no estamos de acuerdo con lo que está pasando con el Estado colombiano. Y esa realidad es la que tenemos que leer los mandatarios de Colombia. Aquí hay una desigualdad social, aquí hay una deuda histórica. En la juega, en la juega, en la juega. Por su parte, Jorge Orlando Melo, difusor de la nueva historia colombiana, refiere que la salida al paro de tanta gente no organizada en todo el país que busca una política social más clara y un cumplimiento genuino del proceso de paz, puede ser la oportunidad de una alternativa no tradicional sin antecedentes en el país. Se infiere entonces que el despertar de cientos de personas, sin importar su condición socioeconómica u orientación política, conducirá a nuevas decisiones, revertiendo la tradición histórica de gobiernos representados por candidatos de derecha o centro-derecha. Que la confianza en la fuerza pública ha quedado desprestigiada, lo que lleva al Ministerio de Defensa y Justicia a reconocer su participación en todos los hechos denunciados y reestructurar todo su sistema, inclusive con conciencia crítica de la gestión del gobierno del cual hace parte. Y que aunque el tapabocas limite la expresión gestual del grito, el aullido de los cuerpos reunidos en las plazas al son de danza, comparsas y frentes de primera línea, no cesarán ni en las madrugadas ni en los atardeceres al tiempo que reconocen que la fuerza y perseverancia de la gente es el ataque que una bala jamás en la historia de América Latina podrá borrar en la juega, en la juega en la juega.